La situación de los trabajadores y las trabajadoras en general es eh, cada vez más grave. Eh, la situación de crisis nos está atacando fuertemente y aquellos que integramos a las cooperativas estamos en una situación de emergencia. Eh, ya hace muchos meses que nuestro promedio de ingresos estaba por debajo de un salario mínimo. Eh, las tarifas están siendo complicadas de pagar por todas las unidades productivas, eh, los compañeros están yendo porque no pueden eh, afrontar el trabajo autogestionado. Una de las cosas que, que podemos ver en, el, en la ley base es que si se aprueba eh, el bono tributo social yo creo que es una de, de, las, de las más complicadas para el sector. Eh, la gran mayoría de las trabajadoras y trabajadoras autogestionadas tienen ese vínculo fiscal con el Estado y que a su vez nos permite acceder a una obra social, aunque es bastante paupérrima, y a unos aportes, aportes jubilatorios que también implican una jubilación de pobreza, pero que ante la nada eh, parecen un montón y, y perder eso es problemático. Sin embargo, yo creo que hay que pensar en la ley Bases como como una como un ataque integral a, al pueblo argentino en el que tanto las pequeñas medidas que podemos considerar cada uno de los sectores como las, como las, los, los artículos que tienen más vínculo con la soberanía de nuestro país eh, en su conjunto nos ponen en un lugar de, de extrema vulnerabilidad.